El Instituto de Negocios Sunway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Muy buenas tardes, familia. Es un honor y un placer presentar esta pareja de empresarios y amigos. Edgar y Lucy Mora, ingenieros químicos, casados hace 25 años, iniciaron la oportunidad hace 13 años enamorados del negocio líderes ejemplares embajadores de Colombia para el mundo por favor, ponerse de pie y ayúdenos a recibir con el mejor de los aplausos desde Bogotá para Colombia y el mundo Lucy y Edgar Mora Hola, buenos días, eh, familia latinoamericana. Para Lucy y para mí es un tremendo placer, además una gran responsabilidad dirigirnos a todos ustedes. Y hoy pues eh, vamos a abordar uno de los temas más interesantes, uno de los más apasionantes, de los que más nos gusta a nosotros particularmente. Llevamos 13 años haciendo el negocio, 13 años y medio. Eh, una de las cosas que hemos aprendido es es que la revisión de las metas, cuando se hace periódicamente, ayuda a ir eh, manejando el timón, a ir enderezando la ruta. Muchas veces en el transcurso del mes, uno en el desarrollo de su negocio, puede encontrarse con tropiezos, con obstáculos, puede haber frustración, puede haber una cantidad de situaciones que lo dispersa uno y que finalmente le puede hacer que uno abandone ese objetivo que era su meta. Muchas veces, y es tal vez uno de los hábitos más difíciles de desarrollar en los empresarios Amway, es el, el hábito de, de revisión de las metas. Y esa dificultad estriba en que eh, cuando las cosas van bien, Pues es fácil y es lindo revisar Pero cuando las cosas no fueron tan bien Entonces hacer esas revisiones Muchas veces eh, pues no es nada grato No es nada agradable Pero déjenme decirles Que el éxito se construye en la incomodidad Y si esto para ti implica una incomodidad Yo sí recomiendo, recomiendo de corazón Que cada mes, que cada mes se haga esta revisión Todo lo que se mide se puede mejorar Hace unos Años, Tim Foley, eh, en, una, en una asesoría que nos hizo, nos dijo esta frase que se quedó grabada en nosotros y que realmente eh, nos ha ayudado en el transcurso de nuestra carrera en el negocio. Todo lo que se mide se puede mejorar. Cuando la evaluación del negocio, la revisión de lo que pasó en el transcurso del mes, eh, tiene una serie de recompensas para el empresario. Pero tal vez el fondo de todo es que si las cosas no se miden, si las cosas si no hay un alto en el camino, donde, en forma tranquila, desprevenida, eh, donde en forma concentrada, uno se siente con su mentor a revisar qué pasó. pues entonces, si no se hace eso, el rumbo se puede eh, perder y si no se mide a través de indicativos claros que puedan ser escritos y comparados con eh, estándares, entonces no hay una manera real de avanzar, de desarrollarnos realmente hacia el objetivo de nuestros sueños. Todo empresario en el mundo tradicional evalúa y corrige su camino rumbo a sus metas. Todo empresario, ustedes pónganse a pensar en cualquier empresa de tipo tradicional. Siempre hay evaluaciones de tipo diario, semanal, mensual, trimestral, anual. Yo trabajé en una compañía multinacional por cerca de 18 años Y yo recuerdo muy bien que nosotros teníamos que presentar reportes, por ejemplo, cuando yo estaba en el área comercial, tenía que hacer reportes diarios de mi trabajo, hacer reportes semanales, hacer reportes mensuales. Tenía que venir a Bogotá, cuando yo trabajaba en otra parte del país, venir a Bogotá cada dos o cada tres meses, sentarme con la gerencia, revisar cómo iba el avance de mis metas dentro de la empresa para mí como empleado. Y si todas las empresas hacen esto, y si todas las empresas lo que están buscando es cómo maximizar sus utilidades a través del logro de metas, pues yo creo que nuestro negocio deberíamos nosotros asumir exactamente lo mismo. El problema básico, y yo diría que el desafío básico eh, más importante que tenemos Abordamos todas las personas que arrancamos este negocio. Es considerarlo como una empresa. Lo que sentimos por nuestro negocio es lo que proyectamos. Definitivamente, si uno está en este negocio simplemente para comprar, pues realmente no está desarrollando una empresa. Y está bien, las personas que están solamente comprando, perfecto. No hay ningún problema y nos, nos encanta que estén con nosotros. Pero si la persona que está escuchando este audio está pensando en desarrollarse empresarialmente, debe empezar a crear en su mente la idea de que tiene una empresa. Ahora, ¿cómo hacemos para proyectarnos como empresarios? ¿Qué es lo que finalmente hay que hacer? Y yo me, me, me estoy dirigiendo en este momento a una persona nueva en el negocio para que en su mente, en su corazón, entienda que lo que tiene en sus manos es la gran oportunidad de tener una gran empresa, de convertirse en un gran líder, un gran empresario. Y la respuesta está en los ocho pasos, ocho pasos operacionales o ocho pasos del patrón. Los ocho pasos son un mecanismo, una guía muy sencilla que a nosotros nos ha llevado desde hace tantos años hasta donde estamos hoy y que estamos seguros que nos va a propulsar, nos va a disparar hacia donde nosotros queremos llegar. Aprender estos ocho pasos, desarrollar estos ocho pasos, es lo que para Lucy y para mí se ha constituido en la manera esquemática, la manera organizada de irnos desarrollando como empresarios y de ir ayudándole a nuestra gente a que se proyecte como empresario. Los dos primeros pasos de estos ocho pasos son intangibles, pero son definitivos en el desarrollo de este negocio. El primero, el más importante, y yo quisiera hablar un poquito de estos ocho pasos para hacer, vamos a decir, como que un ambiente en el cual quepa la evaluación del progreso. El primer paso y el más importante y tal vez el más olvidado, el que menos trabajamos, vamos a decirlo así, es definir la visión, establecer nuestros sueños. Yo pienso que... Desde cuando empezamos nosotros en el negocio en el 1996, nosotros jamás nos habíamos sentado nunca a establecer sueños, a definir metas. Para nosotros esto se convirtió en algo exótico, nuevo en nuestro lenguaje, en nuestra vida, en nuestros hábitos. Y nosotros sentimos que uno de los valores Agregados más importantes Que el negocio ha dado A nuestra vida ha sido El poder de soñar El poder volver a destapar Ese baúl de los sueños Y yo siento que si nosotros Desde el 96 hasta el momento No hubiéramos venido En ese proceso continuo de mejoramiento En el tema de desarrollar Nuestros sueños Yo no creo que hubiéramos llegado a donde hemos llegado Y si todavía en este momento, 13 años después, nosotros seguimos estudiando sobre el tema y seguimos apasionadamente trabajando en eso, es porque creemos ciegamente que a través de este primer paso es a donde nosotros vamos a llegar y a lograr ir desarrollándonos, ir escalando en el negocio hasta lograr nuevos niveles y sobre todo eh, luchando por ayudarle a otras personas a que puedan llegar a donde nosotros hemos llegado y mucho más lejos. El sueño para nosotros se constituye en lo más importante, en la pieza vital de este negocio. El sueño es lo que da la fuerza, es la fuente de la energía. Muchas veces uno en el transcurso de la semana, en el transcurso de los meses o en el transcurso de los años puede caer en situaciones normales porque somos seres humanos, donde uno llega a frustrarse, donde uno llega a pensar que esto no vale la pena, al principio del negocio, cuando uno está solito en el negocio, cuando uno apenas está conociendo los productos, cuando uno apenas está asomando a este sistema de distribución, cuando uno apenas está empezando a entender poco a poco los secretos de este negocio. Entonces uno, su visión es, es cortica y si Si uno poco a poco no va expandiendo esa visión y no va entendiendo que uno puede aquí lograr eh, uno de los sueños más anhelados por el ser humano, que es la libertad. Si uno a través del de desarrollo del ser humano, de uno mismo, uno no va encontrando finalmente que uno puede. Cuando uno va desarrollando esa creencia en uno mismo es donde es cuando uno realmente alcanza los resultados. Pero para poder uno creer en uno mismo necesita desarrollar y sentarse a definir qué es lo que quiere de una manera precisa. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que quiero tener? Esos son los tres campos en los cuales deberíamos trabajar. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Cómo me veo yo proyectado de aquí a algunos años? ¿Cómo quiero ser eh, percibido por mi familia, por mis amigos, por el entorno? ¿Qué es lo que yo quiero ser personalmente? ¿Cómo quiero mejorar? ¿Dónde están esas áreas mías? ¿Dónde están esos miedos que quiero eh, dominar? ¿Dónde están esas potencialidades que yo tengo que quiero desarrollar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué instituciones quiero apoyar? ¿Quiero desarrollarme como orador en este negocio? Probablemente sí, probablemente no. ¿Quisiera yo representar a mi país en otros países hablando y compartiendo mis experiencias? Probablemente sí, probablemente no. Pero yo les quiero decir que a lo largo de estos años una de las de las satisfacciones más grandes que Lucy y yo hemos tenido es poder representar a Colombia en diversos países, en diversas tarimas del mundo. Y eso ha sido un sueño hecho realidad al cabo de estos 13 años. ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo es ese carro? ¿Cómo es esa libertad, de ese levantarme a la hora que yo quiera? ¿Cómo es poder eh, apoyar a mis papás? ¿Cómo es apoyar a mis hijos a estudiar donde ellos quieran? ¿Qué es lo que yo quiero tener. Señores, estos minutitos que hemos querido eh, dedicar a la fuerza del sueño, a la pasión por nuestros sueños, para nosotros es, digamos, como la sombrilla que envuelve los ocho pasos y que realmente eh, permite definir si ahí tenemos un empresario, un empresario en potencia, un líder en este negocio, es un soñador, alguien que se atreve a soñar y que se atreve a creer en la belleza de sus sueños. El segundo paso, no menos importante, es el compromiso. El compromiso con el consumo de los productos, con la venta del producto, con la comercialización del producto, con educarte, con entrenarte. Yo más adelantito voy a hacer especial énfasis en el tema del entrenamiento y la educación en el negocio. Hasta cuando nosotros empezamos a desarrollarnos en esta actividad, nosotros eh, teníamos una mentalidad de empleados. Habíamos sido educados en una universidad como ingenieros químicos y todo nuestro mundo estaba circunscrito al mundo del empleo. Nosotros fuimos concebidos para ser empleados. Pero a través del programa educativo, nosotros fuimos abriendo nuestra mente a nuevos frentes, a nuevos mundos, a la posibilidad de ser dueños de nuestro propio negocio. Y ese es el gran valor de la educación. Ese es el gran valor de edificarnos nosotros como seres humanos para poder luchar contra nuestras limitaciones, contra nuestros miedos, contra nuestra falta de fe en nosotros mismos, contra nuestras inseguridades, para poder levantar nuestra autoestima. Por eso la educación es tan importante. El Instituto de Negocios Amway está desarrollando un trabajo maravilloso para darnos las herramientas a través de audios, de libros, eventos, los seminarios, Las orientaciones empresariales u open en sus ciudades Los seminarios, las grandes y espectaculares convenciones El proceso educativo es fundamental Y uno de los compromisos que nosotros adquirimos Desde que arrancamos el negocio fue a educarnos Los cuatro pasos siguientes implican acción Pero todo debe girar alrededor de la visión Todo lo que nosotros hacemos en el negocio Lucy y yo, todo gira alrededor de la visión Todo gira alrededor de lo que nosotros deseamos, de ese apartamento que nosotros queremos comprar, de esos viajes que queremos hacer, de tantos sueños que nosotros tenemos por los cuales estamos luchando fuertemente. Esos cuatro pasos implican desarrollar la lista, hacer los contactos, presentar el plan, hacer las demostraciones, el seguimiento, etcétera No voy a detenerme en esos cuatro pasos porque no son el motivo de este audio. Y los dos últimos pasos implican la evaluación. Evaluar el progreso es el número siete y enseñar el patrón de los ocho pasos es el número ocho. Entremos en materia. Hablemos de evaluar el progreso. Junto con el paso 1 y el paso 2 el sueño y el compromiso, son los intangibles más importantes del patrón. Muchas veces el empresario, y lo decimos por experiencia propia, empieza a desarrollar el negocio en piloto automático, como un robot, como salir a la calle a vender un producto y a contactar a alguien e ir a dar el plan, e ir a vender un producto, ir a hacer eh, todas las cosas que nosotros hacemos, la clínica de belleza, todas las demostraciones, todo lo que nosotros sabemos hacer. Pero cuando eso se hace en piloto automático, cuando se hace como un robot, cuando no hay una visión detrás de cada acción, es cuando los resultados se embolatan, mis amigos. Todo debe girar alrededor del sueño. Y el paso 7, la evaluación del progreso, debe estar a la sombra del sueño. ¿Me entienden? O sea, el sueño debe envolver este paso también. Es muy importante definir qué tan claros estamos para podernos sentar a hacer esa evaluación. Bien sea semanal, mensual o bien sea en la base que ustedes lo definan con su offline Queremos revisar algunos tips para que esa evaluación sea un completo éxito. El primer tip, y esto es algo que nosotros tuvimos que aprender, es declararnos responsables 100% por los resultados. Uno cuando entra a este negocio, y es normal, tiene el hábito, yo no pues no puedo generalizar, pero voy a hablar por Lucy y por mí, de culpar a otros, Bien sea personas, bien sea circunstancias, situaciones, lo que sea, por el no logro de los resultados. El punto es que el mundo puede estar lleno de personas que se quejan. Me acordé ahora de una historia que conocen muchos los empresarios, pero quiero relatarla porque define precisamente el punto al cual quiero llegar. Había una vez un perrito en una estación de servicio, Y el perrito estaba aullando todo el tiempo, ¡Au! eh, aullaba el perrito. Y un señor que siempre iba a tanquear en esa estación de servicio, siempre veía al perrito sentado, acostado en el mismo sitio y aullando y aullando y aullando. Un día se baja el señor y entonces se va a donde el dependiente de la estación y le pregunta, oígame, el perrito, ¿por qué aulla tanto? ¿Por qué llora tanto? Entonces le dice el señor, lo que pasa es que el perrito está sentado encima de un clavo. Y entonces el cliente le dice, pero ¿cómo así? ¿Y por qué no se para? Y le dice, "Porque es que le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para levantarse." Muchas veces nosotros estamos sentados encima del clavo. "Aún no tengo plata, aún es culpa del gobierno, aún mi jefe, aún mi mujer no me apoya." ¿Aún me entienden? Yo creo que uno de los tips más importantes a la hora de sentarme a evaluar mi progreso es hacerme responsable al 100% de mis resultados. No estar bajo las circunstancias, sino sobre las circunstancias. Todos sabemos que desarrollar el negocio de Amway a niveles importantes va a representar un reto. ¿Por qué El enemigo número uno, y se los voy a decir de una vez, sobre todo para los que hacemos el negocio paralelamente a nuestro trabajo, el enemigo número uno es la cotidianidad, la rutina. Todos los días hay cosas nuevas en el trabajo de uno, ¿me entienden? O sea, yo me acuerdo, yo trabajando para la compañía con la que trabajé, que eh, todos los días era un desafío, el estrés era violento Llegué a un momento de insatisfacción con mi trabajo. Entonces, como que la situación era eh, bastante retadora. Era un desafío permanente a mi equilibrio emocional. Y entonces la vía más fácil que yo encontraba en ocasiones era desviarme de mi propósito y entonces dejarme arrastrar por la, ola, por la luz de problemas que yo manejaba en mi trabajo. Si usted, amigo, está trabajando y a, paralelamente está desarrollando este negocio, yo le recomiendo de corazón que a través de la lectura de libros que le recomiende su offline y que a través de escuchar los audios y a través de asociarse a través del programa educativo, usted pueda desarrollar el hábito de poder hacer las dos cosas al tiempo. Y de darle a su negocio la prioridad que necesita para que usted tenga éxito. No le estoy diciendo que abandone su trabajo, ni mucho menos. Yo no lo abandoné, el trabajo me abandonó a mí. Porque en el año 2000 me sacaron. Pero durante cinco años Lucy y yo habíamos desarrollado un negocio con suficiente rentabilidad para que cuando a mí me sacaron de mi trabajo, yo pude tomar la decisión de nunca más volver a trabajar para nadie. Y ese fue uno de mis sueños. Uno de mis sueños más grandes fue ese. Pero yo no abandoné mi trabajo. Yo tuve que aprender a desarrollar mi negocio paralelo a mi trabajo. Y yo siento que esa es una gran responsabilidad. Tenemos que aprender a hacerlo. El ser humano lo puede hacer. Cuando a mí me mostraron el negocio, lo primero que yo dije es, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Así que... Con los días me fui dando cuenta que lo que yo tenía era una desorganización de mi tiempo y que yo podía desarrollar mi negocio y ser un empleado eficiente. ¿Me declaro responsable 100% por mis resultados? Esa es la gran pregunta que eh, nosotros tenemos que hacernos. Y aceptar esos resultados, sean muy buenos o no tan buenos, Como una consecuencia de las acciones que yo he desarrollado. Pero como una consecuencia de mi estado mental. Es mi estado mental. Es mi dominio de las emociones. Y mi enfoque en mis sueños. Lo que realmente va a dar esos resultados que yo quiero. Y otro principio de éxito que yo quisiera que tuviéramos en cuenta. Y un tip muy importante a la hora de evaluar el progreso. Es que el éxito deja huellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante seguir al exitoso. Buscar un mentor. Buscar un mentor es fundamental en la vida. Y muy importante en este negocio. Cuando usted esté en ese proceso. De desarrollar eh, su negocio. Y de echarlo para adelante. Asegúrese de tener un mentor. He aquí algunas de las características. Que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años. De los mentores en este bellísimo negocio de Amway. La primera pregunta. ¿Ese mentor ha hecho lo que usted quiere hacer? ¿Ese mentor ha pasado por las que usted está pasando? Obviamente. Yo yo me pongo en el en el campo de los deportes. Si yo me quiero ir a asesorar eh, y estoy aprendiendo a atletismo y yo quiero ir a asesorarme para aprender la rutina y poder correr una maratón, etcétera. Yo tengo que ir a buscar a alguien que corrió una maratón, ¿me entienden? Yo no puedo ir a buscar a alguien que eh, no, no da ni la vuelta a la manzana, muchachos. O sea, es muy importante asegurarnos que esa persona ha hecho lo que usted quiere hacer. ¿Ha llegado donde usted quiere llegar? ¿Esa persona ya logró un resultado en el negocio? ¿Ya es un platino, un zafiro, una esmeralda, un diamante? ¿Tiene interés legítimo en su éxito? Claro, si una persona de su línea de auspicio lo apoya, a él le duele el bolsillo. Por eso es importante siempre buscar asesoría en la línea de auspicio. Y finalmente, ¿ese mentor cree en nosotros? ¿Ese mentor cree en usted? Y fíjense que uno, uno y, y yo lo he visto, el mentor uno no lo encuentra ni downline, o sea dentro de su línea de auspicio descendente, se los aseguro que ahí no está, ni crossline en otras organizaciones, ese mentor está en su línea auspicio ascendente, en su upline, busque a su platino, busque a su zafiro, busque a su esmeralda o diamante, nuestro gran sueño por allá lo pusimos en el año en 90 y eh, cuando llegamos a Esmeralda, por allá en el 98, 99, era ser amigos de Tim Foley. Y eso se convirtió para nosotros en, en una de las uh, metas de los sueños más importantes. Y nosotros hoy por hoy eh, nos sentimos tan orgullosos y tan eh, eh, agradecidos de hacer parte del equipo de Tim y pues de compartir eh, la vida con él y de seguir a un mentor maravilloso. Busque un mentor. Busque alguien en su línea de auspicio eh, que cumpla estas características que yo le he dicho. Eh, yo los quiero dejar ahora con Lucy. Lucy y yo pues eh, ya estamos completando nuestros primeros 25 años de casados. Tenemos dos hijos maravillosos. Mi hijo mayor eh, está estudiando eh, dirección de cine en Argentina. Mi hija está estudiando artes visuales aquí en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Ustedes imagínense, somos ingenieros químicos y nuestros dos hijos nos salieron artistas. Lucy, pues es una bendición en mi vida. Eh, yo siempre digo que que si Dios me diera la oportunidad de volver a escoger, eh, yo la escogería a ella. Y espero que ella también me escoja a mí. Es una persona muy especial, conoce mucho el negocio, una gran líder, una eh, maravillosa esposa, una bellísima madre una maravillosa hija y una gran compañera. Yo los quiero dejar con luz. Para continuar con este tema, vamos a hablar ahorita de cómo prepararte tú como empresario para llegar a una reunión de evaluación de progreso con tu offline. Lo primero es que ya lo tienes predeterminado con él si vas a reunirte cada semana, si va a ser una llamadita, si te van a reunir mensualmente. Lo que ustedes determinen está bien y tiene mucho que ver con el momento del negocio en el que tú estés, la meta que estés corriendo, eh, la urgencia que tengas por lograrla, el tiempo que tú le estés dedicando al negocio y pues otras consideraciones que ya tu mentor te te hará saber. ¿Con quién te vas a reunir para evaluar el progreso? La recomendación si estás comenzando es busca tu platino, tu plata, tu oro. Si ya vas en un nivel superior, el zafiro, el esmeralda o el diamante va a ser la persona con la que te vas a reunir, vas a evaluar, vas a poner tus metas. Tú te puedes reunir tanto presencial como virtualmente. Todo depende de dónde tú estés, dónde está esa persona con la que tú te vas a reunir. Y es válido. En realidad lo más importante evaluar el progreso es que Tenemos una meta medible y queremos ver cómo nos fue en ese mes, en esa semana, dependiendo del tiempo que te hayas puesto y que estés evaluando y qué vas a hacer para corregir el rumbo. Edgar hablaba hace un momento de tener el 100% de la responsabilidad, pero eso no quiere decir que vamos a la reunión a darnos látigo porque es que yo, yo, yo soy esto, lo otro. No, es solamente que cuando uno asume la responsabilidad de lo que está pasando en su negocio, en las manos de uno está el corregirla. Cuando la culpa es del mercado, de la gente que yo conozco, de los que estoy auspiciando, etcétera, etcétera, pues entonces en mis manos no está arreglar la situación. Otra cosa importantísima de la evaluación del progreso es que vamos a hablar sobre los temas puntuales de la evaluación del progreso. Hagamos ese tiempo productivo. Vamos organizados y... De tal manera que el tiempo de evaluar el progreso no es de visita, no es social, no vamos a hablar de distintos temas, sino que vamos al punto, porque es súper importante. Miren, la evaluación del progreso, de eso depende que te mantengas en el negocio y que te mantengas creciendo. Así ha sido para nosotros. En el mundo tradicional, cuando yo tenía empleo, uno no iba a que le evaluaran el progreso, el jefe lo llamaba a que rindiera cuentas, qué pasó con la meta, cómo vas, y tú ibas muerto del susto. La idea en este negocio no es llevar el miedo, no, no, todo lo contrario. Es hacer un autoanálisis, cómo voy yo, pero hacerlo con una persona que tiene la experiencia porque caminó el mismo camino por el que tú vas y te puede guiar, te puede dar ideas, Y una cosa súper importante es que uno se compromete con otra persona y así las cosas las hace funcionar mejor. En mi experiencia de estos 13 años largos en el negocio, es que cuando la gente le da miedo ir y ponerse una meta con alguien de su equipo de apoyo, de su sublight, no se lo dice a nadie, no se compromete. Entonces este mes yo quiero hacer X cosa, pero como no me comprometí con nadie, pues es fácil dejar las cosas quietas y no hacerlas. Y entonces no siento como vergüenza y como no hay jefes, nadie te va a llamar a cuentas. Así que este tema de la evaluación es, es una cosa más de actitud, de yo quiero los resultados y por eso voy a buscar ayuda. Por eso voy a que me ayuden a ver en dónde puedo hacer algo diferente, qué cosas necesito se le ocurre a mi equipo de apoyo que no estoy haciendo bien, cómo mejoro mi actitud para que los resultados sean mejores, etcétera Un poco eso es ir a evaluar el progreso con alguien de tu equipo de apoyo. ¿Cómo me preparo yo? ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes quieren evaluar el progreso, aprovechar ese corto espacio de sentarse a evaluar el progreso. Primero, lleva toda la información. ¿Qué ha pasado en ese periodo de tiempo que vas a evaluar? ¿Qué pasó en este mes de trabajo? Lleva diagramada tu red. Eso es súper importante. Recuerda que si te vas a sentar con tu esmeralda, con tu diamante, con tu zafiro, posiblemente él no tiene el detalle de cada cosa que está pasando en tu negocio. Por eso, cuando tú llevas un diagrama, llevas dibujado como los círculos que representan cada uno de los empresarios en tu negocio, para él va a ser mucho más fácil entender qué está pasando en tu negocio, cómo va tu negocio, señala dentro de ese diagrama cuando estés con esa persona o desde antes como tú quieras, cuáles son los puntos claves que tú estás trabajando. Si ya es una organización formada, si ya tienes bastante gente dentro de tu red, tú tienes que determinar con esa persona, con tu en cuál es el punto clave de trabajo en la profundidad. Tú quieres ayudarle a todo el mundo, pero la mejor manera de ayudar a trabajar la profundidad es enfocándose en los puntos clave. Saber que la responsabilidad en un punto clave tuyo, en la profundidad de llevar a una persona al 9% por primera vez, al 12%, lo que hayan definido dentro del establecimiento de las metas, pero cuando llegues a evaluar el progreso... Mi recomendación es, lleva señalados cuáles fueron esos puntos claves que determinaron para de esa manera hacer un análisis de cómo va el trabajo. Tenemos puntos claves en la profundidad y puntos claves en la frontalidad, en las personas que tú estás auspiciando directamente. Lleva claramente los datos, la información de los números que has tenido. ¿Qué son los números en este negocio? Lo que comúnmente llamamos los números específicos es saber cuánta gente de tu grupo fue al último seminario. Esos son tus números de seminario. Tú puedes tener un número grandísimo de gente auspiciada, pero la experiencia nos ha mostrado a nosotros que cuando esa gente no está en el campo de acción, no se está entrenando, no está logrando la fuerza a través de los seminarios, difícilmente se mantiene a largo plazo en el negocio. Por eso, los números de gente entrenándose en los seminarios es importante porque es un indicativo de la salud de tu negocio. Los números de personas que se están entrenando con el programa de capacitación, que están comprando los CDs del Instituto de negocios Samway, las personas que están asistiendo a la convención, todos esos indicadores, llévalos claros. Mira, no te preocupes qué pasó en el mes. No importa si nos fue bien o mal, no importa si en este seminario no tuvimos a nadie o tuvimos a muchos. Lo importante, yo pienso, de este punto al que estamos hablando de la evaluación del progreso, es tener claro que hay unos indicadores que nos van mostrando hacia dónde va el negocio y que esos indicadores con la experiencia de una persona que ya es zafiro, esmeralda, platino, depende, que nos está orientando y que nos está guiando, esa experiencia nos va a ayudar a acercarnos hacia donde queremos ir. Por eso es tan importante. No importa, no importa los resultados. Como Edgar les decía al principio, es fácil ir donde nuestro online a celebrar porque nos ha ido súper, porque crecimos. Pero es más importante aún ir a sentarnos con él cuando las cosas no están creciendo como queríamos. Porque en ese momento es donde necesitamos la idea, la idea. Como la luz de una persona que está viendo desde otra posición el negocio, que posiblemente ya lo vivió, ya lo experimentó y que nos va a poder guiar. Mire, consultar es tan importante que ahí puede estar el futuro de tu negocio. Hay cosas que hacemos sin consultar porque no vamos a la evaluación del progreso, porque nos da miedo. Lo he oído por muchas veces, yo lo he pensado, gracias a Dios nunca lo hicimos. Y es, pero yo a qué voy a ir si este mes no hice nada. ¿Yo para qué me voy a sentar y le voy a quitar tiempo a mi offline si no ha pasado nada en mi negocio, si yo siento que no he trabajado? Es cuando más necesitas estar ahí. Así que yo te recomiendo que esto sea como en el trabajo. Si a uno le fue bien o mal en el trabajo, el jefe no te pregunta, ¿quieres venir a hablar conmigo o no? Te cita. Y se hacen esas reuniones que a veces son súper incómodas en los trabajos, donde te evalúan y te dan la oportunidad de hacer descargos y de, de decir cosas, ¿Qué pasó? Pero es tan importante porque eso depende del crecimiento de los negocios en el mundo tradicional, pero en el de nosotros todavía es más importante. Otro, tip, otro tema que quisiéramos resaltar hoy aquí es respeta el tiempo de tu doble Si el tiempo que van a dedicar para la evaluación de ese progreso es de una hora, de 40 minutos, de 30 minutos, ve preparado para que el tiempo sea ese, Claro que tenemos que mantener una relación de amistad, que eso es lo que nos mantiene unidos dentro de este negocio. Pero el tiempo de evaluación del progreso es y se diseñó dentro de la agenda de tu Oblen y dentro de la tuya para hablar de eso. Ese no es el momento de contarle otras situaciones. Ese no es el momento de hablar de los niños. Va a haber otros momentos dentro de del desarrollo dentro del tiempo que compartimos juntos, donde vamos a compartir otras informaciones, donde posiblemente vamos a estar como en un ámbito social, de amigos, del corazón. Pero el tiempo que en una agenda se saca para evaluar el progreso, respetémoslo al 100%. Porque a veces cuando traemos otras historias en la mente y nos ponemos a comentarlas, lo que estamos tratando de hacer inconscientemente, la mayoría de las veces es tratar de desviar la atención y aprovechar el tiempo para no tocar los puntos que sabemos que nos duelen un poquito, que son los que se van a tratar en la evaluación del progreso. Así que sé muy disciplinado y organizado cuando vienes a una evaluación del progreso con tu OPLEN. Cuando llegues con situaciones porque se van a presentar, Cosas que se presentaron en el negocio, en este grupo me está pasando esto o aquello, esto aquí yo esperaba tal cosa y la persona ni siquiera ha aparecido. Cualquier cosa, trae la situación pero trae la solución. Siempre sabemos que hay una salida para cada situación, para cada problema, llámalo como tú quieras. Lo importante es que no llegues como con el paño de lágrimas. Llega positivo, llega listo, tengo estas y estas situaciones, yo creo que por aquí, por aquí, por aquí es el camino. Es la mejor manera en que nuestro cada una de las neuronas de nuestra cabeza nos va a ayudar a enfocarnos en lo que en realidad nos va a ayudar a crecer. Así que trae no solo la situación, sino también la solución o las posibles soluciones que tú crees que pueden ser la salida. Y otra cosa muy importante en la evaluación del progreso, yo considero que es, mira, si yo voy a sentarme con alguien de mi equipo de apoyo, con un offline mío, le voy a pedir que me dé recomendaciones, que me dé idea, es porque voy a estar dispuesta a seguirlas. Más de una vez nos ha sucedido. Yo recuerdo que por teléfono llamamos, hicimos una pregunta, ¿qué me recomiendas en este caso? Tengo este viaje, tengo esto. Y lo que nuestro offline nos recomendó, a mí no me gustó. Y estuvimos a punto, o sea, lo pusimos en cuestionamiento. ¿Pero por qué me dice que no vaya al viaje si yo me lo gané, si yo me lo merezco, si yo he trabajado? Pero luego tuvimos la buena cabeza, digo yo, como afortunadamente en ese momento algo de los libros que habíamos leído de lo que vino a nuestra mente y nos dijo, si pedimos el consejo, si pedimos la recomendación, vamos a seguirla. Si no, pues no, no la hubiéramos pedido. Así que a regañadientes, sin que nos gustara lo que nos habían dicho, decidimos hacer caso, decidimos aceptar la recomendación. Solamente meses, yo diría que años después nos dimos cuenta del grave error que hubiéramos cometido si hubiéramos decidido hacer lo que en ese momento para nosotros era el mejor camino. Sin embargo, nos salvó el negocio, o sea, nos salvó el crecimiento del negocio. Yo estoy segura que no estaríamos en el nivel que hoy estamos, si no hubiéramos tenido la sana costumbre que la aprendimos dentro del negocio, tuvimos que bajar la cabeza porque éramos muy orgullosos, teníamos el ego en el cielo, los dos éramos unos profesionales muy reconocidos en nuestra actividad tradicional, trabajamos con multinacionales, creíamos que no las sabíamos todas, pero entendimos, no tan temprano en el negocio, desafortunadamente, si hubiéramos entendido antes habíamos crecido más rápido, nosotros no crecimos mucho al principio del negocio, Y una de las cosas que más nos demoró era que nuestro ego no nos permitía entender que otras personas que ya habían recorrido el camino nos podrían guiar mejor que lo que nosotros entendíamos con la poca experiencia que teníamos. Teníamos experiencia en otras cosas, en la ingeniería, de, de otras áreas de nuestro trabajo. Pero en este negocio muy, éramos unos bebés, nos demoramos mucho en bajar la cabeza, digo yo, en, en dejar de ser tan orgullosos, en que el ego se interpusiera, una vez que entendimos que lo que nos decían era por nuestro bien, que la persona que nos estaba diciendo lo que más le convenía era que nosotros creciéramos, empezamos entonces a abrir la mente, empezamos de verdad a dejarnos guiar y decidimos que íbamos a consultar. Y nos hemos salvado de muchas malas decisiones en muchos sentidos, porque decidimos, no es una obligación. Yo te lo recomiendo. Yo te lo recomiendo por la experiencia de nosotros. Pregunta, pregúntale a alguien que tenga más experiencia que tú, consulta. Y cuando uno viene a evaluar el progreso, es un buen momento para consultar las ideas que uno tiene, que a veces a uno le parecen brillantes, pero a veces uno no ve hasta dónde esa idea brillante puede afectar a tu grupo puede no ser duplicable, puede el día de mañana volverse en contra y en vez de ser una buena idea, volverse algo muy malo para tu grupo. Otro tema importantísimo en la evaluación del progreso es establezcan nuevas metas y un nuevo plan de acción. Es tan importante porque de eso depende el caminar mes a mes, semana a semana, quincena en quincena dentro del negocio. Una cosa que a nosotros nos ha ayudado mucho en estos 13 años es tener cuadros de seguimiento de metas, cuadros de evaluación del progreso, una manera en que te quedes registrado qué ha pasado en tu negocio, cuál fue la meta que te pusiste y cómo va el desarrollo de esa meta. Es lo mejor. Edgar decía al principio, y eso yo creo que cualquier compañía bien organizada lo sabe, lo que no se mida no es posible de mejorar. Lo que uno no está midiendo y solamente en su positivismo y en su meta cree que va a lograr, es muy difícil de que uno llegue a esa meta. Entonces, ¿en qué áreas diferentes? Ustedes con sus equipos de apoyo, sus diamantes, sus esmeraldas, seguramente ya tienen algún tipo de formato, de cuadro de seguimiento para la evaluación del progreso y para el seguimiento de las metas. ¿En qué les recomendamos nosotros hoy? Eh, fijar y, y qué parámetros tener en cuenta. Algo de educación. A nosotros, a Edgar y a mí, nos costó tomar el hábito de escuchar un audio todos los días. Esa es una recomendación que nos hicieron al principio. Sin embargo, al cuando comenzamos el negocio, no fue fácil adaptarnos a eso. Era más fácil oír un audio, pero de música, porque estábamos acostumbrados a eso. Era más fácil llegar a la casa y poner... Algo en la televisión que nos distrajera. Sin embargo, ya que nos lo recomendaban, empezamos a escuchar los audios. No todos nos gustaban, sin embargo, lo empezamos a poner como una meta. Mínimo un audio diario, era nuestra meta. ¿Saben qué? Hoy en día, a las pocas semanas o meses, nos hacían falta. Eran alimento. no subían el ánimo, nos subían la autoestima, nos subían la actitud y encontrábamos que cuando habíamos escuchado uno o dos audios en el día íbamos a hacer nuestro trabajo, la gente nos respondía mucho mejor que cuando no habíamos escuchado audios porque la actitud subía, porque el convencimiento, la convicción de lo que llevábamos para mostrarle a esa pareja, a esa familia, subía. No lo creíamos de tal manera que nos volvíamos magnéticos. Eso fue lo que encontramos. Así que si todavía te cuesta trabajo, Si todavía no tienes el hábito de oír un audio, de estarte educando con los audios, póntelo como una meta y todos los días haz un, una marquita, un checklist en alguna parte que te diga, hoy sí lo hice, hoy sí lo hice, hasta que crees el hábito y te va a pasar como a muchos de los que hoy somos empresarios en el negocio, que nos hace falta, es como aire para nosotros, tenemos que estar oyendo audios y eso nos alimenta, nos enriquece, nos sube la energía de una manera impresionante. Otro hábito que nosotros decidimos, nos recomendaron y nosotros decidimos, fue que queríamos tener el hábito de la lectura, de la lectura positiva. Nosotros leíamos el periódico, yo era muy buena lectora toda la vida de novelas, de literatura. Pero me di cuenta, entrando a este negocio, que de verdad había unos tipos de libros que me ayudaban a mí por dentro, que me ayudaban a vencer los miedos que me ayudaban a estirarme un poquito, que me ayudaban a autoevaluarme y darme cuenta que sí había muchas cosas que yo podía hacer para crecer, para estirarme otro poquito. Y ese tipo de lectura al principio no fue fácil. Yo la desdeñaba, o sea, eso es para no, pa otro tipo de gente, a mí que no me vengan a comer el coco con eso. Pero tuve la humildad de abrir esos libros. Yo recuerdo cuando empecé a leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas, fue uno de los primeros libros que me recomendaron y encontré que había sabiduría pura y encontré que esos libros me enseñaron a ser mejor mamá, mejor esposa, mejor en muchas áreas de mi vida, pero me enseñaron un montón a ser empresaria, a vencer miedos, a dar un paso hacia adelante y todo eso a la larga, El beneficio es inmenso en tu negocio. Entonces, al final del mes, lo ves reflejado en el cheque que recibes. Y entonces te das cuenta que vale la pena. Si te cuesta trabajo leer, yo te recomiendo que te pongas metas en ese sentido. Que te pongas eh, la tarea, tengo que leer, y hagas un guión, un chulito, un checklist en alguna parte que diga, hoy lo logré, hoy lo logré, hasta que creas el hábito. Entonces, en la parte de educación, ponte metas y evalúa. ¿Cómo estuve este mes en educación?, Porque yo oí una vez de un educador, de un escritor que se llama Camilo Cruz, que el 85% del éxito de una persona depende de su actitud. Y solamente el 15% depende de las cosas que hace día a día. Así que si queremos que todo lo que hacemos nos dé mejores resultados, necesitamos cultivar nuestra actitud. Y como no es fácil mantenernos en los hábitos positivos y tendemos nuevamente a caer en en lo tradicional, en escuchar las noticias, en hablar de distintas cosas que no nos ayudan, que casi siempre son negativas y que nos cargan de energía que no es la más positiva. Entonces, es importante ir creando esos hábitos y estar todo el tiempo pendiente si me estoy yendo nuevamente hacia llenar mi cabeza de cosas que no me ayudan en mi actitud. Así que eso es súper importante, evalúate en eso, si ¿Sí me estoy manteniendo, si ¿Sí estoy educándome, si ¿Sí tengo mi cabeza en lo que la tengo que tener, si ¿Sí tengo a todos mis enanitos, mis neuronas de adentro de mi cabeza a mi favor o tengo un montón que están dudando de mí. ¿Cómo me ayudo? CDs diarios, libros diarios, seminarios, ir a todo, estar enchufado con el equipo, con la gente que está aquí queriendo crecer y que está con el positivismo. Ahí es donde me ayudo a mantenerme con la actitud correcta. Otra cosa que yo te recomiendo es en ese cuadro de seguimiento donde vas a ir a evaluar el progreso. Entonces, todo lo que es actitud y educación, evalúalo. Evalúa la actividad. De nada sirve ser unos grandes soñadores, educarnos, sentirnos mejor personas todos los días si no vamos a la acción. Así que es súper importante, lleva la agenda. Yo te recomiendo que mantengas una agenda, que a diario escribas lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, no importa. Pero tenlo ahí porque no hay una manera de poder corregir lo que nos está haciendo falta si no sabemos qué pasó dentro del mes. Es diferente si yo estoy haciendo un contacto diario, dos, tres diarios todos los días, si estoy yendo a mostrar la oportunidad, yendo a mostrar este negocio, a que la gente lo conozca, a vender los productos. Si todos los días estoy en actividad, seguro que allá afuera hay un montón de gente necesitando el negocio y vas a estar creciendo. Pero a veces nos quedamos mucho pensando y nos sentamos con la agenda, voy a llamar a este y lo llamé y no lo encontré ya no hice más. Voy a hacer, voy a hacerlo. Pensamos tanto, nos agotamos y sentimos que estamos trabajando de una manera impresionante, pero cuando vemos la agenda increíble, Y nos damos cuenta de los números. En realidad, ¿cuál fue la acción que yo tuve en este mes? Ahí es donde me doy cuenta de que a lo mejor me está faltando salir a la calle día a día. Porque hay mil oportunidades, pero están afuera. Hay que salir a buscarlas. Eso es lo que yo te recomiendo. Y luego, en otra parte importante, evalúa los resultados. Siéntate a evaluar. ¿Qué estoy haciendo para mantener mi actitud? Perdón que me esté nuevamente reiterando, pero me parece muy importante evaluar que podamos como englobar todo lo que se va a evaluar. ¿Cómo mantengo mi actitud? ¿Cómo me estoy educando? ¿Qué estoy en la acción logrando? ¿Los hechos, lo que me puse como meta y lo que en realidad hice? A lo mejor lo sobrepasé, a lo mejor me está faltando, no importa, pero de eso depende mi nueva meta. Y ahí también tengo que evaluar los resultados. ¿Cuántos invitados realmente pude llevar a las orientaciones o a los Open Meetings? ¿Cuántas personas realmente tuve en el seminario? ¿Cuántas personas realmente tuve en la convención? ¿Cuántos empresarios de mi grupo realmente están escuchando los audios? ¿Cuántos nuevos clientes personales yo tengo? ¿Cuántas personas se han auspiciado en mi grupo? Y al final, que a veces es lo único que evaluamos en todo el mes, es cuántos puntos personales yo hice en mi código y cuántos PBs de grupo o a qué nivel yo llegué dentro del negocio si yo traigo todo eso cuál fue la meta cuál fue el resultado entonces va a ser muy fácil analizar y evaluar hacia dónde me debo mover el siguiente mes el éxito que nosotros hemos tenido en este negocio ha sido que tomamos la decisión en un momento dado de que aquí le estábamos apostando a nuestro futuro tuvimos sueños muy grandes y dijimos con este negocio los vamos a lograr El otro tema importantísimo es que nos comprometimos a hacer lo que había que hacer. Tuvimos la humildad, desafortunadamente no tan rápido, nos costó un tiempo, pero en un momento la desarrollamos de consultar, de preguntarle, pero es muy importante con quién consultan. Edgar les contaba de eso ahorita en la parte inicial y era que el offline, el mentor que uno escoja es importantísimo Mucha gente ve el negocio y corre a pedirle consejería al vecino, que no tiene la menor idea de, de este negocio, lo que tiene son opiniones. Y ya estando dentro del negocio nos pasa mucho, que nos encontramos con cualquier persona que esté involucrada en el negocio por distintas cosas y nos parece que es una persona idónea para que nos dé consejos. La recomendación que Edgar les hacía, yo se las quiero reiterar, es El mentor, la persona con quien busques asesoría tiene que ser de tu equipo de apoyo, o sea, de tu línea de auspicio. Alguien que realmente el bolsillo le duele o le crece si a ti te va bien o te va mal en el negocio. Eso es importantísimo. La magia que tiene este negocio, una de las magias que tiene es que la gente que tiene éxito, si te ayuda a que tú también tengas éxito, ellos se van a ver recompensados pero que esté en tu línea de auspicio. Eso es importantísimo. Alguien en tu línea de auspicio conoce a fondo tu negocio, sabe lo que ha estado pasando, lo que no conoce la trayectoria y así con conocimiento de causa te puede guiar. Una persona desde afuera nunca va a ver todos los detalles, no va a conocer la trayectoria y puede dar una opinión que puede hacer que se desvíe el negocio. Así que Oímos muchos CDs, vamos a muchos seminarios, a convenciones. Aprendemos de un montón de líderes, leemos. Mi recomendación siempre consulta. Y guíate, aprovecha todo para tu crecimiento. Si hay estrategias que puedas implementar, hazlas. Pero primero consulta. No todo lo que fue bueno para un grupo, para una organización, para una persona tiene que ser bueno para ti. Una cosa que hemos aprendido es que uno no cambia su estrategia cada semana o cada mes de acuerdo a una nueva información que escuchó, porque entonces no mantienes el enfoque y al final vas a terminar en un destino que no era al que tú querías llegar. Así que yo quiero ya terminar esta parte que quería que analizáramos juntos del tema de, de evaluar el progreso, diciéndoles que evaluar yo creo que es de lo más importante. Soñar, comprometerse, trabajar, hacer el trabajo día a día, salirlo a hacer, pero evaluar es muy importante. Si uno no hace los ocho pasos juntos, es como un rompecabezas, es como una receta de cocina. Si yo le pongo el 90% de los ingredientes, pero el 10% no, muy posiblemente la receta no me quede buena. Aunque el 90% era de excelente calidad, aunque yo le puse amor al proceso, aunque yo todo lo hice perfectamente, Con mucho detalle, ese 10% puede significar que la torta nunca sirvió para que se comiera y tocó botar todo lo demás a la basura. Así que lo que yo te recomiendo es, son ocho pasos y los ocho son importantísimos. Como hoy el objetivo es hablar de evaluar el progreso, yo quiero resaltar este de una manera muy importante. A nosotros, a Edgar y a mí, nos ha ayudado a dar los grandes pasos en el negocio, sentarnos a evaluar el progreso. Y siempre, permanentemente, y tiene que salir de uno. No es el offline como en el mundo tradicional donde el jefe es el que te llama a que le des cuentas de qué ha pasado. En este negocio tú tienes que ser proactivo. Yo te lo recomiendo. Eres tú el que tienes que buscar al offline y decirle, mira, yo quiero, dame una cita. Yo quiero evaluar qué pasó en este mes que terminó y quiero ponerme mi meta del mes siguiente. Eso es súper importante. A veces la gente se aísla. Y entonces es como que se muere ahí en un mar de dudas y de cosas, es que yo no sirvo para el negocio. Y lo que le faltaba era un pequeño detalle, una luz que alguien le diera un poquito de oxígeno y estaba a un pasito de lograr el éxito. Así que no te aísles, cuenta con tu equipo de apoyo. Esto es un equipo de gente, todos somos emprendedores, todos estamos luchando juntos por una mejor vida para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país y para el mundo. Pero todo es un pasito a la vez. Yo te recomiendo que no dejes nunca de evaluar el progreso, aunque te duela. A veces esos momentos de dolor son los que más nos enseñan y más nos hacen crecer. Eh, yo los voy a dejar ahora con Edgar ya para que termine con este tema, eh para que ya le vaya dando la parte final al tema. Eh, para mí fue un honor dirigirme a todos ustedes, si ustedes están oyendo este audio es porque están en el camino y yo los quiero felicitar por eso, yo sé que no es fácil tomar la decisión de meterse en una historia totalmente diferente posiblemente a lo que uno ha hecho en su vida, pero es una luz de esperanza Y si Dios te lo puso enfrente, es porque tú lo puedes hacer. Así que yo te recomiendo, mantente en el negocio, evalúa el progreso, ponte metas, sueña en grande. Y yo te quiero dejar con el soñador más grande de mi casa que es Edgar. Eh, a lo mejor para alguien nuevo esto parece como adulación de uno y del otro, pero es verdad. Yo aprecio enormemente la pareja que Dios me dio. Y admiro muchísimo en él el enfoque que tiene desde la época en que se desempeñaba como ingeniero. Esta parte de manejar las metas, el enfoque personal eh, ya de su grupo de trabajo siempre fue prioritario y por eso sobresalió en su trabajo y tenía unos niveles gerenciales muy importantes. Pero también en su vida personal, en su vida privada, es una persona súper enfocada. Gracias a que Edgar es el gran líder que es, es que nosotros estamos en este camino, vamos en este nivel y pensamos llegar a niveles mayores, porque eso simplemente implica ayudarle a muchas más familias a conseguir lo que ellos quieren. Así que los dejo con él. Muy bien, amigos, pues estamos llegando al final de esta presentación. Queremos eh, decirles a todos ustedes lo orgullosos que nos sentimos, Lucy y yo, de hacer parte de esta comunidad de empresarios en Latinoamérica. Lo felices que nos sentimos por estar eh, logrando cumplir nuestra misión. Nosotros siempre decimos que Dios nos puso en esta tierra para No para ser ingenieros, no para haber trabajado en multinacionales, no para haber... Desempeñado, puestos, etcétera, etcétera. Dios nos trajo a este mundo a ayudarle a otras personas a construir un mejor futuro. Dios nos trajo a este mundo a hacernos empresarios Amway. Y ese orgullo lo llevamos siempre. Nosotros siempre decimos orgullosamente somos empresarios Amway, tenemos un negocio con Amway, somos personas que realmente hacemos la diferencia y ustedes y nosotros hacemos una gran diferencia en nuestros países. Latinoamérica es eh, un continente que está en pleno desarrollo, es un continente donde hay muchos desafíos, nuestros países están pasando por situaciones diversas en cada país, pero lo que más se manifiesta es la necesidad imperiosa de oportunidades para nuestra gente. El latinoamericano, digamos que por definición es una persona emprendedora, es una persona soñadora, es una persona que quiere realizarse. Y este negocio es la gran oportunidad para que ustedes y nosotros le transmitamos a nuestros pueblos la posibilidad de ser libres financieramente. Ese es el sueño que todos los seres humanos eh, tenemos y ese es el sueño que este negocio permite lograr. Eh, yo quisiera que todos nosotros tuviéramos eh, frecuentemente presente la meta latinoamericana La meta de que en el 2012 logremos los eh, 500 millones de dólares que la corporación se puso como meta Porque si esa meta se logra, ustedes y nosotros vamos a lograr muchos resultados financieros Vamos a, a lograr realizar muchos de nuestros sueños Como equipo lo vamos a hacer El Instituto de Negocios Amway se va a convertir y se está convirtiendo poco a poco en la gran herramienta de desarrollo empresarial que todos estamos necesitando. Así que entrenense mis amigos, enfóquense, evalúen el progreso como bien eh, lo dijo Lucy y siéntanse orgullosos de pertenecer a la gran familia Amway. Los queremos mucho, esperamos verlos en las tarimas, en las playas, en los centros comerciales, en los aeropuertos del mundo, porque en este negocio los sueños se hacen realidad. Muchas gracias.